Volvemos otra vez, ya tú sabes, a la Isla del Encanto, al 787 Puerto Rico, y esta vez nos acompaña nuevamente por aquí por Alto Caliente Radio Show, Randy Nota Loca. Dímelo, Randy. We, we, we, we, we, we. Dímelo, Blackout. Ya tú sabes, aquí, aquí estamos una vez más aquí con Randy Nota Loca, aquí en Alto Caliente Radio Show. Ya tú sabes, Randy, cómo te encuentras. Súper bien, ya veo. que Están mencionando gente de todo el mundo. Todo Ese es así, ya tú ah, sabes. Así que imagínate, si te estamos, te estamos dando promo a ti desde temprano, eh, tú sabes, por mí y obviamente pues por ti, porque tú eres el artista. Y es creciendo con el programa. Muchos te subestimaron. Ese es así. No ese es así. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, Randy, tú sabes, no es lo mismo que te cuenten una historia, hacer historia. Y eso es lo que estamos haciendo, ah, ya tú sabes, por sí. aquí, por Alto Calido Radio Show. Oye, eso es nuevo, para romárselo de una nota, lo coge hoy, te lo presto. Obligado, Ramán se una nota a todos esos fanáticos que están escuchándome. Este, el disco no ha salido, este, blanco, este, porque estamos, estamos, estamos haciendo un cambio de compañía. Seguimos con Elias de León, venimos con una sorpresa bien grande, este, vamos a tener disquera nueva y Y le van a meter con toda la tuca y, y van a poner, ay, ay, presupuesto aquí corriendo y eso es lo que hacía falta para ponernos ahí donde es y llegar a los premios y estar al lado de, todo, de todas las estrellas grandísimas que son muchas las estrellas mundialmente y la competencia está bien fuerte y, y yo creo que ya nosotros estamos ready, ya estamos en esa liga musicalmente, lo que nos hace falta es el push, ¿entiendes? y, y, y, y esta vez lo vamos a tener. Oye, es verdad, este grande, y a lo mejor mucha gente pues han de, tú sabes, se han decepcionado, vamos a decirlo así, se han decepcionado, y es porque no entienden cómo es este ambiente de género, tú sabes, tú llevas desde prácticamente ocho meses diciendo que romances de una nota sale para esta fecha y esa fecha no sale, para la otra fecha y esa fecha no sale. Ya lo he hecho como, ya llevo como un año y medio. Exacto, tú sabías, a lo mejor pues mucha gente no entiende lo que es el proceso, tú sabes compañía. El proceso, mira, el proceso es, este, es, es, no es sencillo. Yo yo tengo todo musicalmente, tengo la rapidez, tengo mis productoras musicales, ya yo te puedo hacer un palo ahí en, en varias horas con mis amigos me entienden aquí con el grupo de trabajo que yo tengo que trabajan bien rápido pero está hay, un, hay, hay muchas cosas antes de eso están las regalías el papeleo de todo Y no hemos fallado, hemos, hemos, hemos, hemos tenido mucho cuidado con esto y, y con los papeles que vamos a firmar ahora en este contrato nuevo. No vamos a permitir que, que, que, que nos pase nada, ¿me entiendes? Yo no quiero cometer errores que, que han cometido mis compañeros, ¿me entiendes? Yo mismo lo he visto con mis propios ojos y, y, y, y no los han contado ¿me entiendes? El proceso no es, no, no es rápido, es casi un poco largo. Los clientes abogados y todo, y, y, pero nada, la espera va a valer la pena y este producto es. Y lo, que, lo que he hecho lo que he sudado aquí en el estudio este amanecía, todas las días que, amas, que amanecí estaciado esto no, no no, son juegos yo lo, lo que pasa es que yo amo tanto esto. Imagínate y, y, con, y con la aceptación Y con la aceptación del público que has tenido Olvídate, más te lo vas a gozar Porque hay que, ten, hay que entender una cosa, mi gente Hay veces que los artistas Paran de hacer lo que están haciendo Para hacer su compromiso con los shows y todas las cosas Tú sabes, por eso es que también las cosas se atrasan Eso, eso, la segunda que te iba a decir Muchos shows, muchos party, muchos party Me cayeron mucho, cogí mucho show Y más para Estados Unidos y América y, y viajaba, viajaba y hacía vi har det ena till en una película de venta. Oye, Obligado. yo le a decir una cosa, este, que estoy hablando con Randy antes de que, ¿verdad? Y quiero dejarle claro a toda la gente que están escuchando Alto Cali, el Radio Show, que son bastantes, porque hoy, imagínate, con tantos artistas que hemos tenido aquí de nombre, de esta emisora se han empaquetado, empaquetado, sobrepasando las 630 mil personas en Radio Escucha, no es fácil. Eh, por ahí hay o una persona o ciertas personas, verdad. Que están pirateando pues parte del disco de Romances de una nota del disco de Randy. Este... El, el que quiera seguir pirateando lo que tiene, pues pues ya no se le puede hacer más nada, ¿verdad? Pues no se le puede parar porque el hombre pues si las tiene pues las va a seguir tirando. Lo único pues que Randy me está diciendo que esas canciones las va a quitar del disco. O sea, que Randy tiene un montón de canciones todavía para su disco, ya que todavía no ha cerrado. Así que, tú sabes... Pues, lamentablemente, pues, esos palitos que están corriendo por ahí por el Internet, pues, pues, se van a quedar en el Internet, ya que, pues, hay o sea, ciertas personas, ¿verdad? Ahora mismo estás hablando de eso, ahora mismo, tengo un negocio con iTunes, voy a ver si las puedo subir para iTunes ahora y, y, y no perderlas por estas canciones, si tú no las metes en un disco, vas a reír pirateas o no pirateas van a sonar como quiera y empezaron a sonar en la radio en América del Sur, tú la empezaste a tocar también ya, ya, yo sé para hacer más nada, no, vamos a hacerlo lo que sea y, y nada, que hagan lo que quieran como quiera, vamos a seguir sonando No, ese, Oye Randy, una cosa que te quiero preguntar y esto sí que eh, fuera el relajo, que a lo mejor tú como artista me podrías contestar Randy, cuando se, cuando se sueltan estas canciones al internet o a manos ajenas eso es Del artista, del productor musical, este, ustedes lo graban en un CD, y a veces ustedes se van en carros ajenos, se les queda el CD en esos carros. ¿Cómo es que se filtra esas canciones cuando ustedes tienen el poder en sus manos en los estudios? Mira, yo creo que, yo creo que. dejamos la canción, este, este, yo saqué chita de novela, este, las promesas y mi ángel, yo, yo la saqué para hacer los videos en Europa, esos videos yo los hice en Europa, y, y me imagino que, que, que, ese sí ahí, lo, lo dejamos por allá, o algo así otra cosa, yo perdí una laptop en Italia, de un party de latinos, que pueden imaginar, y la tocaba estaba sin, sin código y sin nada, en la misma computadora bien, muy bien pensado de seguir con tu disco, este tuvimos temprano en, en el show a Tito el Bambino, ¿verdad? Y, y pues le preguntamos por un tema de que él hizo una entrevista aquí para febrero antes de salir el tema del amor y dijo que en el disco ah. venía Joel y Randy. Ahora me invito, yo le pregunté, ah. le hice esa misma pregunta hace hace una hora atrás. Entonces me dice, mira este Blaco eh, Joel y Randy son mis hermanos. Pero yo tenía una fecha para entregar el disco y entonces pues no se pudo terminar la canción. Pero yo hablé con Randy y le dije a Randy que si le quería sacar en su disco de romances de, romance de una nota, él la podía sacar como quiera iba a ser un palo. Si salía en el disco del Patrón o en el disco de romances de una nota, iba a ser un palo. El disco de Tito, de la canción de Tito el Bambino con ustedes, ¿sale o no sale en, en romances de una nota? Esa canción la pusimos en el momento esa canción la arreglamos un poco y la vamos a poner en el momento este, esa canción era para el disco de Tito pero a esa época para que tú, me mira, para que tú veas esto es otra cosa, yo no te he dicho es el disco de Romance a mí se me borró la mitad ¿entiendes? y esa canción era para el disco de Romance y a mí se me borró la la mitad te voy a decir cuando, en noviembre yo tuve ese problema, en noviembre y diciembre que, que, que dejaron los estudios así apagados y, y, y dejaron el aire apagado y el, el Hay gente que vengó el disco duro, hermano. Y para qué fue eso, perdimos muchísima información. Y ya que tenía romance ya en la mente, pues yo vengo con esa misma mierda desde hace tiempo. Y lo volvimos a hacer los temas, pues. Y lo volví a hacer y no igual, pero mejor todavía, ¿entiendes? Mejor que pasara. Todo, yo lloré, pero acepto, lloré, porque no se sé, sentía que me estaban haciendo hasta brujos y todo. <risa> que estaba aquí el enemigo, el enemigo entra a mi estudio y tiembla y todo. Wow. Eh, parece que me deja, deja feo por ahí. <risa> no, no, de verdad, de verdad, oye, que te cayó la, la racha. Tira la mala, tira la mala, porque son así. Te cayó la racha en esos momentos, pero Randy, yo sé que el público está contigo, mi hermano. Yo sé que, eh, eh, ya tú sabes, como dice pero, los no, muchachos. No, no, no, lo van a disfrutar muchísimo. Y este, esta, esta es una época demasiado buena para mí. Y esta es una guagua nueva. Esta no es la guagua del año pasado. Llegan nuevos por ahí, me viéndome, todo el mundo está para ellos, esto es una guagua nueva y yo me y, y estamos en la guagua nueva de nuevo, ¿entiendes? Y, y no soy el número uno y número dos, pero me pasé entre ellos y yo voy a mejorar muchísimo, van a escuchar a un yogur súper diferente ahora y, y, y no los vamos a desilusionar. Y gracias a ti siempre que está al día. Bueno, tú me pusiste al día. Ese es así, ese es así, ¿no? Hay veces, ¿verdad? Que con tanto ajetreo que tienen los artistas, pues ellos no están pendientes a las cosas que están sucediendo la en la web, Internet. No, bueno, ponemos eh, Ese es así, ya tú sabes. Y yo, pues, tengo un, un, un compromiso con ellos, ya que ellos, pues, confían en mí plenamente, 24-7, ya tú sabes. Por eso Oye, es que ellos no están oh, exclusivos por a nosotros. Por, por, por nosotros, pues, bregar bien con ellos. Y, y, y por eso es que ese es, mi, ese es mi trabajo, mantenerlos a ellos, ya tú sabes. Oye, pero Randy, Mira, dímelo. Ayer, déjame ese internet, ay, aquí, este, terminamos nuestra canción con Ñejo, tenemos un, un, una canción con Ñejo super demasiada, este, la canción nueva con Velareto está por encima, no es la de, de para en par, hicimos otra que se llama ¿Quién tiene más flow? está por encima, hicimos un tema con Osku súper por encima de los niveles. Pero Randy ah. Yo hablé contigo ah. Yo hablé contigo Como hace tres o cuatro meses Y tú me dijiste Oye Como a las dos y pico de la mañana Porque esa es la hora De nosotros hablar A las 2 y a las 3 de la mañana Este Hablé contigo Me dijiste Blanco estoy aquí En el estudio con Divino Porque están ofendidos a todos los que les gusta <ríe> la paja también. ¡Oh, no, yo, oye, ustedes de verdad que yo les doy a ustedes su, su, su, su mérito. Ustedes van, olvídense. Después de esto vamos a seguir hablando, Randy. Pero bueno, a toda esa gente que no tiene la canción, porque esta sí que no la tiene, Ustedes, pues ya, ya salió un piratía. Ya tú sabes, de Pari en Pari. Y pues salió pues la versión bachata. Randy, vamos a presentar entonces la versión de R&B para toda esta gente que está aquí pendiente Alto Calibre Radio Show, ¿qué tú crees? Ya tú sabes, papi, Alto Calibre Radio Show. This is the uh, uh, uh, official song of the reality. Sí. Y tú sabes, los reyes de R&B, no para nadie latino Black